Libro de Job capítulo 16 Versículo primero Respondió Job y dijo Muchas veces he oído cosas como estas Consoladores molestos sois todos vosotros Tendrán fin las palabras vacías O qué te anima a responder También yo podría hablar como vosotros Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo en mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí abusó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon los flecheros, partió mis riñones y no perdonó, ni él derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. c o s í s i l i c i o sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. a pesar de no haber iniquidad en mis manos, y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre, no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré.